Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 12 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes, 16 de abril. Terminamos esta semana con buenas noticias, ya que la tasa de incidencia en Elche sigue siendo de las más bajas del país, e incluso de la media valenciana, esperemos que con los datos actualizados esto se confirme también hoy y estamos muy alejados de esa zona de riesgo y en, la, en estos hospitales pues quedan también muy pocos pacientes COVID y la vacunación masiva en IFA dicen que va a comenzar el próximo lunes, lo anunció ayer Timo Puig pero comenzará a medio gas y con capacidad dicen para vacunar en los cuatro grandes centros habilitados en las tres provincias valencianas ...a medio millón de personas... ...IFA por tanto se abrirá... ...y en el Polideportivo El Toscar... ...continuará vacunándose a los mayores... ...de entre 60 y 65 años... ...en los centros de salud... ...ya están vacunando a los menores de 80... ...y en IFA se va a suministrar las dosis... ...conforme lleguen... ...al resto de la población... ...la vacuna es la puerta de salida... ...a esta crisis, lo dijo... ...la consellera de Sanidad... ...y la ministra de Economía... ...ha abierto otra puerta para a pagar otra emergencia, la de la industria del calzado y de sus componentes que quieren acceder a esas ayudas europeas para la solvencia de sus empresas. Ayer en la Cumbre Zapatera, celebrada aquí en Elche, se valoró positivamente el hecho de que las comunidades autónomas podrán introducir en la lista de reparto a los sectores productivos afectados y que han quedado fuera del decreto del Ministerio. Y en esa cumbre además se hizo frente común para evitar un aumento de los aranceles en Estados Unidos a las exportaciones zapateras. Solo con el anuncio de esta subida ya ha supuesto que el 30% de las empresas hayan sufrido una paralización de los pedidos y esperan que esa paralización no sea o no se convierta en anulación. Hoy en la ronda de noticias estaremos pendientes de esa actualización de los datos por eh, municipios del COVID y en unos minutos haremos un repaso a la historia sindical en Elche con uno de sus históricos, Justo Linde, en el día después, en el que Comisiones Obreras por unanimidad ha reelegido a Carmen Palomar como secretaria general en su cuarto congreso. Y seguiremos con el Rincón Cultural, dedicado al poeta maldito Charles Baudelaire, para continuar con la música hoy. Con una entrevista a la cantautora, la otra, la madrileña que acaba de lanzar hoy mismo su nueva canción Solo para ti, el tercer single de su disco Incendio que saldrá en mayo. Y terminaremos abordando con el Instituto de Ecología Litoral esa plaga de medusas que el temporal de Levante ha traído a nuestras playas durante este mes de abril. Les invitamos a que se queden con nosotros en este programa, aquí en el 101.4 de Teleilch, Radio Marca. Ahora comenzamos con nuestra selección musical llena de clásicos, como el que interpreta la cantante y compositora británica Anita Kesley, cuya voz es habitual escucharla en muchos discos de baile y también en películas.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 En la primavera con tu Fiat. Fiat 500 Híbrido Launch Vision. Con sensores de lluvia y luces. Cristales laterales y posteriores tintados. Y sensores de aparcamiento traseros. Ahora tienes un Fiat 500 Híbrido con un descuento de 7.045 euros. Te esperamos en Sky Automóviles. Tu concesionario Fiat. En el SESOR José Valcorta 37. En Orihuela Carretera Murcia Alicante Kilómetro 27. Y en Elda Petrer Partida Reventó 1. Y otra voz femenina que también seduce es la de Natalia Laforcade en Alfonsina y el mar.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Las 9 y 14 minutos de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. Ayer asistíamos al cuarto Congreso Territorial de Comisiones Obreras en el que se proclamó por unanimidad de nuevo a Carmen Palomar como secretaria general continuando así al frente de este sindicato otros cinco años más y hace unas semanas, el 29 de marzo el Sindicato de Pensionistas de Comisiones Obreras celebró también su congreso donde se despidió a Justo Linde histórico sindicalista que a sus 88 años de edad ha decidido colgar los guantes de trabajo como Vicente Ripoll relata en la carta homenaje que escribió para su despedida Justo Linde Nació en un pueblo de Granada, llegó a Elche en la década de los 50, fue albañil y se marchó a Francia a trabajar, donde allí se afilió al Partido Comunista. En el 63 regresó a Elche y ya sufrió su primera detención policial. La segunda fue 10 años más tarde, en el 76, por convocar la huelga de la construcción. Pues hoy lo tenemos aquí, justo Linde. Rendimos también homenaje a su figura. Se marcha, cuelga los guantes. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuelgo los guantes, digamos, no del todo, pero que sí, sí hasta aquí siempre estuve en algún sitio de la dirección de comisiones, eh, últimamente los pensionistas, pero ya, pues eso ya, la edad no, no me deja ya eh, que esté a, siempre en plena forma para acudir a reuniones y a todos los sitios. Pues entonces, pues, digamos que es ley de vida eh, que tenga que uno dejar ya de no poder hacer el trabajo que venía haciendo antes. Pues eh, el tiempo le ha alcanzado justo, pero le ha agarrado bien, agarrado, pero eh, no ocurrió lo mismo con, eh, con la policía con quienes eh, lo persiguieron en la clandestinidad como sindicalista que fue líder sindical, ni tampoco como comunista, también que estuvo en la clandestinidad. Usted vivió esa transición, aquella, aquella época en el Che, donde también los mítines eran era una parte fundamental, porque era usted uno de los oradores más carismáticos, cuentan, y también vivió esa transición huyendo de las cargas policiales. ¿Cuál fue su secreto para enganchar a tantas masas, ...en esos mítines que usted hacía. Bueno, el secreto no es ningún secreto. El problema es que mm, un montón de gente... ...de los grandes oradores... ...pues se deben a, a sus partidos políticos... A, ...piensan que ellos son los, los listos del turno... ...que son tal y hablan siempre sobre su religión... ...su política o tal. Y yo lo que hice siempre es lo que así, lo que, lo que por nada ponía Marcelino Camacho: es que nos dejáramos a un lado toda la, la política o la religión o todos los pensamientos que tuviéramos mmm, particulares y que nos fijáramos en aquellas cosas que eh, nos perjudicaban a todos, fuéramos de derecha, fuéramos de izquierda, fuéramos católicos. Fuéramos ateos, lo mismo daba, que, pero que nos estaban fastidiando. Entonces, eh, eso, cuando se le decía a los tra trabajadores, se les decía puro y llano, sin cuentos chinos, nada más que la verdad, lo que te estaban haciendo, cómo te estaban explotando, cómo eh, estaba pasando aquello o lo otro, pues lo entendían y, y era muy duro. Porque eh, nadie habla cuando, por ejemplo, eh, ahora con la ley Calcuela, luego después la, la ley Mordaza, hablan de que los pequetes son no sé qué, son, pues, eh, de que claro, como si fuéramos terroristas. Pero nadie, nunca hablaba cuando un empresario a un padre de familia que apenas podía comer, pues le, le decía, si vas a la huelga, te despido. ...si vas a la huelga y, y, y toma, te, te tomaba y ...te quito aquí y te pongo allá... ...y todo eso eh, que era, sí que era una presión grandísima... ...pues hacía que la lucha fuera, fuera pues muy dura... Eh, ...tenías que tener un eh, espíritu de decir... ...bueno pues mira que me perjudico aquí porque me perjudique... Y, ...pero al remate, al remate pues cuando llegaba el momento pues eh respondía a la gente, respondía a la gente. ¿Pero respondía ante lo que usted está diciendo, la explotación laboral que había en, en aquel momento eh, de los últimos años del régimen franquista, o respondía la gente por ese régimen dictatorial, eh, por esa falta de libertades y por esa represión policial que, que, que se sucedía cada vez que ustedes protestaban? Bueno, por las dos cosas, pero el protestar por la pol políticamente era muy peligroso. Decir un padre de familia, decir que tenía que ganar más salario porque el salario era de auténtica miseria, por, para darle comer a sus hijos, pues ya tenía otro carril, eh, porque había, por muy criminal que hubiera, hubiera siempre habría alguna persona que se daba cuenta que tenías toda la razón, que tenías tal. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en el Vertical había personas, hubo muchas personas que mm, mm, lo veían cuando le explicaban, lo veían, no podían decirte de, porque ellos estaban designados para otra cosa, pero ya no te miraban con la misma... Eh, eso que si hubieras dicho, bueno, es que eh, yo quiero poner aquí la dictadura del proletariado, yo creo que, que... No, no. Yo quiero que coma mi familia. Quiero trabajar honradamente, pero quiero tener, pues, eso, un trabajo digno y una vida digna. Eh, ¿Se pasaron ustedes, los sindicalistas, precisamente con los empresarios del calzado? ¿Hubo violencia aquí en Elche? escrache, como dicen ahora, iban a la puerta de los empresarios a hacer escrache, a amenazarlos o a insultarlos. ¿Hubo realmente confrontación como en otras ciudades? Hubo confrontación con las policías cuando la policía nos atacaba y, era, y, y repartía palos a, Amanda, a manta. Por ejemplo, en la Plaza de Barcelona se rompieron muchas costillas de los palos, se rompieron muchos muchos huesos, se, se hicieron muchos, digamos, eh, cuando te dan con el látigo, hicieron un montón de, de cosas, y claro, pero la gente corría, la gente corría. No, alguna vez trató de hacer el frente, pero no, la gente, pues, lo que quería era protestar lo, lo que era pero la gente corría. Ir a la puerta de la fábrica por sí que se fue alguna vez, pero nunca con violencia. Siempre se fue a, a, a decirle a aquel fabricante, oye, te estás equivocando, estás oprimiendo a tus trabajadores, y además siempre había trabajadores que estaban con el, con el empresario también, ¿sabes? Pero en fin, eh, es, Pero no, no era la vez era más cuando se iba a la, a la a una fábrica, a la puerta de fábrica, a decirle, oye, que estamos pidiendo esto, ¿por qué no paráis? ¿Qué os pasa? Eh, y entonces pues había unos enfrentamientos verbales, ¿eh? de que, oiga, que, oiga usted no de, ha, le ha dicho que los despide, pero usted está también saliéndose de la ley. <coughs> y Eso es lo que, lo, lo, que los enfrentamientos... Por esta zona no, no hubo. Hombre, siempre hay algún ensantago, pero procurábamos pararle los pies nosotros mismos. Oye, deja eso quieto y tal. Y, y eso pues nos dio bastante resultado. Eh, eso es lo que le iba a preguntar. Eh, dio, ¿Sirvió para algo eh, las carreras, los porrazos que recibieron, las huelgas que convocaron, los mítines que dieron? Pues tengo que decirte que sí, que costó, pero que no conseguimos todo lo que pedíamos o todo lo que debíamos de haber conseguido, pero que conseguimos bastante. Mira, por ejemplo, hay que mirar el panorama que había. Por ejemplo, eh, los salarios eran de auténtica miseria. Entonces, eh, la clave de la cuestión era que el, con aquellos salarios pues tenía, estaba obligado a hacer destajo, a hacer una extraordinaria, a trabajar los grandes y los pequeños, pues en el chiviente, en, el en todos estos pueblos, si tú preguntas, te dirán todos los de mi edad por ahí, que con siete u ocho años empezaron a trabajar, no pudieron a la escuela, aprendieron a mal leer, eh, pues siendo un maestro que iba por las casas por la noche y te enseñaba un poco, pero... Mm, No, ...no pudimos ir a la escuela... ...entonces... Eh, ...todo eso... Eh, ...pues... Mm, mm, ...hacía... ...que eh, el, el reclamara... ...y eh, que viera... ...y claro, lo que más nos abrió los ojos... Fue cuando muchos de nosotros fuimos al extranjero y vimos como allí aquellos obreros habían conseguido muchas más cosas que nosotros y tenían una, una libertad, tenían unos mejores salarios, tenían un, un, un respeto más hacia ellos, tenían unos sindicatos formados y eso hacía que, que muchas, como fuimos tanto, tantos millones... ...hacía que muchos cuando llegaban aquí... ...pues quienes le, le, les hablaba... ...y entonces comprendían... ...perfectamente que, que había que hacer algo... ...que había que hacer algo... Y, ...y sí que había, mira... ...por ejemplo... ...la Organización Internacional del Trabajo... <coughs> ...daba unas directrices... ...de lo que debía de ser... ...las leyes del sindicato... ...para respetar... ...a, la, a los trabajadores... ...y para que los trabajadores tuviera una mejor vida y eh, eh, una mejor economía. <coughs> pues resulta que eh, un montón de sitios no lo agotaba, en cambio eh, España, para demostrar que era muy democrática, pues eh, lo, lo tomaba como, oh, sí, bueno, como viene esa orientación, como no es obligatoria, pues resulta que eh, lo tomaba de derecho de, de palabra, Pero luego no se cumplía nada. Entonces, pero como eso estaba ahí, eso nos servía para decir: no, no, no, no, no, es que esto, la ley, los derechos humanos dicen esto, la OIT, es decir, la Organización de Internacional del Trabajo dice esto, y aquí se ha catado, y, y, y eso servía para que tuviéramos un trabajo, hiciéramos un trabajo que era legal, era legal, que, que luego. Eh, ellos tenían, ya que algunos, algunos dirigentes de los sindicatos verticales tenían que decir, coño, pues que tiene razón, por si es que la ley dice eso, por si es que tal, y, y entonces esto incluso les costaba a algunos dirigentes vender vertical, les costó el puesto, dando un poco la razón, porque aquello estaba hecho todo para que aquí, aquí no se subía una peseta si no lo decía el el, el gobierno, no se hacía una cosa y no decía, luego si trabajaba a de destajo, no te declaraban todo lo que ganabas, si te las horas extraordinarias, ni te las pagaban como extraordinarias, ni te ni ni, ni te las declaraban. ¿Qué es lo que pasaba? Pues cuando llegabas a que caías enfermo, te morías, pero pero pero no por la enfermedad, te morías de hambre. ...porque lo que cobraba no tenía para nada... ...entonces luego en los convenios... ...pues había una fuerza grande... para conseguir ciertas cosas... ...ciertas mejoras... ...y fundamentalmente para conseguir... ...que se cumplieran muchas de aquellas cosas... Uh -huh. ...que la Organización Internacional del Trabajo... ...eh... Pues, eh, eh la, ...la hacía... Eh, ...que como justo, que la cataban, ¿no? Pues justo pues, escuchando... Eh, ...escuchando su lucha... ...que fue la de muchos sindicalistas en la transición, en, al inicio de la democracia, nos podemos imaginar que consiguieron muchas conquistas que cuando Ramón Pastor tomó posesión eh, en el ayuntamiento, en, en lo que supuso el primer ayuntamiento democrático, ustedes comenzaron esa carrera conquistando derechos y mejorando con los convenios colectivos las condiciones laborales. Pero tantos años después, en la actualidad... Vemos que la clandestinidad, la economía sumergida del trabajo, eh, algunas de las situaciones que usted ha descrito, la gente sigue estando en la pobreza, mucho trabajo precario, mucha gente sin dar de alta. ¿Qué ha pasado? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo pincharon ustedes? ¿Cuándo se, esa acción sindical se quedó en la función pública, defender los, los derechos de, del funcionario? Pero, ¿Cuándo dejó de, de tener efectividad en, en el sector privado? Mira, la cosa tiene, todo tiene su, su porqué. Eh, el, el liberalismo, lo que llamamos hoy el liberalismo, o lo que llamábamos la... Es la, la, si decir, no, no me viene la palabra es decir, esa concentración del poder económico en pocas manos que además es gente que ni siquiera la elige nadie, pero son los que dirigen esta, eh, tomaron por costumbre en Europa en el mundo, tomaron por costumbre ya de no pelearse entre ellos no vamos a hablar porque no se peleaban que no se peleaban entre ellos era porque eh, la bomba atómica no respeta como el virus este no respeta ni los ricos ni los pobres. Entonces resulta que el tomar un camino y es declarar el boicot a, aquellas, a aquellos gobiernos o a aquellos países donde el, el, el, hay una idea que va progresista que va consiguiendo cosas. Entonces, o se someten a eso, o lo declaran el y le pasa como le pasa a Cuba, o, o, o a Venezuela, o a un montón de países latinoamericanos. Yeah. Eh, total, que la mayoría de esas izquierdas, no, aun queriendo, no pueden hacer de izquierda porque les declaran el y prefieren coger una puñaja y quedarse ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la lucha conseguimos que aguantaran un montón de leyes de la OIT, conseguimos que nos subieran las, las vacaciones, conseguimos que nos subieran los salarios, conseguimos que nos respetaran en en, en las la empresas, conseguimos que muchas empresas ya empezaran a declarar casi todo lo que ganaba, eh, a, a, a que hubiera unas mejoras para los... los la escuela de los hijos para comprar los libros, con semanas de permiso, más vacaciones, eh, conseguimos que, y lo fundamental que conseguimos es que se respetara la, el, el despido y fuera, el despido fuera caro para que ya que te, te tiraban, por lo menos tuvieran que rascarse el bolsillo Entonces todo eso eh, lo echaron a perder, se echó a perder con la democracia la democracia eh, había que aceptar hubo que aceptar y entre ellos tuvo el, el, el partido comunista tal malo, pues fíjate fue el primero que firmó el pacto de la Moncloa eh, eh, así de que eh, tuvieron que ir aceptando un montón de cosas, lo mismo que hace cuatro días en Grecia eh, tuvieron que, que hacer marcha atrás y en un montón de sitios pues entonces resulta que eh, hicieron el estatuto de los trabajadores precisamente para dar, dar pie a que se pudiera cambiar, se pudiera despedir más fácil, se pudiera despedir más barato, se pudiera eh, seguir Está de la reforma laboral. Y todo eso abogando, abogando de que para crear, para crear trabajo hay que dar muchas facilidades y hay que dar ganancia a las empresas. Y eso es falso, eso es falso, porque eh, dar facilidades a las empresas representa que cuando hoy las tecnologías están, están avanzadas, representa ir obreros a la calle y que uno, por poco dinero, hagan el, el trabajo de muchos. Entonces, resulta que por haber producido mucho, pues resulta que se va al paro, se va a la miseria. Y esas empresas grandes, esas empresas grandes a las que se les ayuda, pues se, se, se rodean de un montón de empresas pequeñas que les dan muy poco margen de unos, de unos uh, uh, uh, trabajadores autónomos que no son tales porque la mayoría ni siquiera están dados de alta, o si están dados de alta están por unos mínimos. Total, que les obligan a trabajar, a esas pequeñas empresas, uh -huh. uh, para que presionen al, al currante y, eh, y ellos se llevan las ganancias. Justo, no hay, tiempo, no hay tiempo para más. La verdad es que podríamos estar hablando de todos los hitos históricos que ha vivido esta ciudad, con eh, las famosas reuniones del Pacto de la Mancloa, la legalización del Partido Comunista, el 23F, con, con usted, que ha sido un eh, histórico en el sindicato. Pero ayer de nuevo fue reelegida Carmen Palomar y usted en el Congreso del Sindicato de Pensionistas se le rindió un homenaje para decirle adiós. Una persona como usted, que deja el sindicato, aunque no se aparta de la, del trabajo sindical, ¿qué consejo le da a Carmen Palomar en esta segunda etapa que comienza? Pues el consejo que le doy es que simplemente la ponencia que presentaron y que, y que está discutiéndose en el Congreso que intente que se cumpla porque esa ponencia con unas palabras más técnicas con unas palabras mejor emparejadas que las que yo hago pues resulta que eh, lo que viene a decir esto es lo que acabamos de hablar ya yeah. El poder de la palabra es fundamental. Usted hizo uso de ello en esa lucha, en esa conquista de las mejoras laborales en esta ciudad. Muchísimas gracias, Justo Linde, por el trabajo que ha realizado por los trabajadores. Gracias a ustedes. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 37 minutos de la mañana y abrimos aquí nuestro Rincón de la Cultura con Antonio Bazán, a quien eh, damos de nuevo la bienvenida. Antonio, has dejado el buen día, pero gracias por venir la glorieta Ahora estoy en Elche, buenos días Buenos días, Antonio buenos días. Además vamos a hablar de uno de los poetas Maldito, un poeta Significativo en el siglo XX Esos mm, escritores Particulares, vamos a hablar De Charles Baudelaire Pero no por casualidad Sino porque se cumplen El 9 de abril de 1821 Nació en París, por lo tanto Se cumple un aniversario redondo 200 años desde que apareció este poeta, que es particular, es importante y marcó un antes y un después en la literatura universal. Y uno de sus libros, que todavía se siguen leyendo y todavía tiene muchos seguidores, es Las flores del mal. Se le considera como poeta maldito porque marcó ese antes y después ya eh, de, una, de un momento en, en la vida, eh, del siglo XIX, París, revolución industrial venían del romanticismo ya agotado de una burguesía puritana eh, totalmente radicalizada en lo más puritano en la moralidad que entendían y los poetas malditos dijeron no a, ese, a esa industrialización a esa deshumanización de las ciudades él veía en París su París que en el que nació era un París medieval y veía cómo en la Revolución Industrial, los tiempos modernos, convertían esa ciudad medieval en una ciudad de grandes avenidas, que es la que conocemos ahora, para dar paso al vehículo, a los motores. Y ese cambio radical, pues hizo que a muchas generaciones de escritores lo reflejaran en su obra. Y Baudelaire fue uno de ellos, Y marcó en Las flores del mal el antes y el después porque lo cambió todo. Fue la antítesis del romanticismo. Y además eh, eh, Edgar, eh, la, ah, ah, Edgar Allan Poe en Boston hizo lo mismo que Baudelaire. Se vio, eh, vieron cómo el devenir iba a cambiar la vida de, del mundo, de las ciudades. Porque él también vio la revolución industrial como deshumanizaba al ciudadano. ¿Cómo se perdía entre las multitudes ese ciudadano? Y Edgar Allan Poe fue un gran influyente en la literatura de Baudelaire porque Baudelaire lo estuvo traduciendo para que aquí en Europa llegara, ¿no? Y bebió de esa manera de ver el mundo, ¿no? Efectivamente, ellos dijeron, no, son los poetas decadentistas, son los poetas que ven... Eh, otra forma eh, de moral sí, eh, siempre cuando son, los, cambio, cambio son los poetas sociedad. que quieren provocar a esa burguesía puritana sí. que se escandalizaba por todo a Gustave Flaubert le censuraron Madame Bovary ya. con lo que cuando eh, Baudelaire sacó sus flores del mal imagínate el, el escándalo que supuso esa, esa edición de poemas que fueron censurados, él fue juzgado y además condenado a pagar una sanción. De todas formas, imagínate, no solamente que sería por esa forma de ver ese nuevo mundo, y además él utilizó un término que fue quizá el primero que lo hizo, el de modernidad, cambió de, esa, eh, de ese París que conocía al paso a la modernidad. ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo de poeta Maldito es que, es que se lo ganó también, <risa> bueno. porque su, su manera de ver la vida, no solo de verla, sino de vivirla, pues también hizo mucho en ello, ¿no? Uh -huh. eh, lo que le recriminaban es que la forma que tenía de ver el mal y de hacer que el mal apareciese en sus escritos, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué escandalizó a la burguesía? Pues, pues porque en todos sus escritos, y sobre todo en el libro, en el poema de las flores del mal, pues habla de prostitutas viejas, de drogas, de erotismo... Eh, vamos, que en aquella época, en el siglo XIX, cuando la burguesía era decadente y estaba el Luis Bonaparte, que también es una reminiscencia de lo que fue Napoleón, estaba el pobre ahí intentando modernizar París y, y pensar que podía ser el emperador que fue Napoleón, su tío, pues evidentemente estaba muy alejado y salieron poetas como Charles Baudelaire para decir a esa burguesía que el mal también es bello, que no el, el bello que ellos dicen, esa cosa decorativa de los burgueses, eso lo convencional, no, no convence. Lo cierto es que él no hablaba de, de oídas. Él hablaba porque lo experimentaba. De hecho, fallecía con 46 años, víctima de sífilis. Eh, su vida pues, no era, a lo mejor, lo más aconsejable, pero era la vida que él decidió. Y lo que hizo fue transmitirla y pasarla a papel y comunicarla de tal forma como él lo había visto, que quizá es el gran mérito. A la, for a la manera cuando uno tiende a escribir. Claro, porque Baudelaire fue un poeta maldito con una vida igual que la de Poe, una vida muy difícil, muy complicada y murieron jóvenes. Bueno, él murió joven con 46 años, como dices, y además con el pelo totalmente canoso porque envejeció prematuramente con la sífilis que le provocó también ataques eh, parapléjicos, eh, eh, bebía... Eh, su, fue huérfano, se quedó huérfano muy, muy pequeño. Su padrastro no nunca se llevó bien con él. En fin, su vida no fue un jardín. ¿De qué iba de rosas. a escribir el pobre? Y, eh, efectivamente, ¿De qué iba a escribir? Fue un gran bohemio, con una vida difícil, pero muy erudito, porque eh, perfectamente controlaba el inglés, por eso tradujo a Poe. Lo introdujo en Europa gracias a sus traducciones. Y además de poeta, Baudelaire fue un gran, antes de ser poeta, con Flores del Mal, que empezó a tener éxito, antes ya lo era como un gran crítico de, del arte. Pues Antonio, ya que hemos hablado un poco de Charles Baudelaire, me gustaría que me dijeras qué poema es el que has escogido. Porque hay uno que le, que, le, que le define como poeta, o él mismo dice lo de la destrucción. Pues mira, es el primero que tengo aquí, la destrucción de, de Carlos Pedro Baudelaire, que era Charles Pierre Baudelaire. Sí. Bueno, eh, pues, eh, y además te voy a poner música de Wagner porque él le también gustaba? Eh, le gustaba Wagner, por, lo sabemos, por las críticas artísticas que hacía del compositor. Sí, sí, sí, sí. Así que con música de Wagner vas a leerme lo que puede ser un autorretrato poético de, ese, de, de Baudelaire, de ese bohemio desgastado de la vida... Y totalmente eh, pues, eh, provocador, eh, de, porque no quería, no quería ese romanticismo que había llegado hasta él de forma muy agotada. Vamos a escucharlo. Vamos con la destrucción eh, de Charles Baudelaire, este escritor, poeta, francés, que fallecía con 46 años y que el pasado 9 de abril se cumplían 200 años. La destrucción Baudelaire. A mi lado, sin tregua, el demonio se agita. En torno de mi flota, como un aire impalpable, lo trago. Y noto cómo abraza mis pulmones de un deseo llenándolos culpable e infinito. Toma a veces, pues sabe, de mi amor por el arte, de la más seductora mujer las apariencias, y acudiendo a especiosos pretextos de adulón, mis labios acostumbra a filtros depravados. Lejos, lejos de la mirada de Dios, así me lleva, jadeante y deshecho por la fatiga, al centro de las ondas y solas planicies del hastío, Y arroja ante mis ojos, de confusión repletos, Vestiduras manchadas y entreabiertas heridas y el sangrito aparato que en la destrucción vive. Qué bien le va la música de Wagner a los poemas de Baudelaire que, con Poe, que con Poe compartió esa idea de que la literatura es una forma, eso que nos acabas de leer, Antonio es una forma de reaccionar en el siglo XIX a lo que se estaba cayendo a pedazos, a esa, a esa época que caía a pedazos gracias a la revolución industrial. ¿Te imaginas eh, que eh, tengamos también poetas en el siglo XXI reaccionando a esta vida que está cambiando también? Lo está haciendo. Los con hay, esta los transformación hay de tecnología, de revolución tecnológica y digital ojalá salgan bodelear. los hay, ya, ya los hay y no pasa. <risas> hay tantos que habría que pero hay algunos que no gustan nada cuando abren la boca y cantan sus canciones ¿no? en textos que para muchos pueden resultar eh, hirientes pero que no dejan de ser al fin y al cabo de una expresión ¿no? que tal uh -huh. vez deberían de ser un poquito más respetuosos pero, en fin, ¿quién va a opinar? Pues en Las Flores del Mal, que es un, el libro clave de Baudelaire, hemos dicho que fue juzgado, sancionado y censurado, porque en Las Flores del Mal le tuvo que sacar seis poemas, fíjate hasta o seis o siete, no lo recuerdo, pero tuvo que salir de las primeras ediciones esos poemas, porque de ninguna de las formas esa época, esa sociedad burguesa francesa del siglo XIX, podía permitir la publicación de tales engendros, como dicen eh, algunos de la época. Baudelaire realmente con su poema cambió ese, esa imagen que había de la poesía romántica, donde todo era bello, lo mitológico, lo bucólico, para cambiarlo por la realidad, por esa ciudad que se estaba deshumanizando, industrializando, se estaba destruyendo esa ciudad medieval para convertirla en una ciudad moderna, donde el ciudadano de a pie pues deambula por las calles de, de París en el más absoluto de los anon, anonimatos y que lo único que necesita es trabajar para no morirse de hambre. Imagínate no cómo están las, las imágenes sí, de, sí. de la poesía de Baudelaire, con mucha fuerza. Y tiene poemas también muy claves. Nos, hemos, nos has leído Destrucción. Pero nos eliges otro. Tengo uno que es albatros, que ah, hace una también. comparativa entre el albatros, este gran sí. animal que, que tiene, puede tener una envergadura de dos metros perfectamente, de punta de ala a la otra punta de ala, y que lo compara de alguna forma con los poetas también de ¿no? manera de, sí, de, de ver... Caen, ¿no? al caer, sí, caen? cuando Ahora comenzaremos, ¿no? cuando los marineros lo capturan, los capturan por divertirse y los echan al, al, al, a la cubierta del barco y ahí de pronto te das cuenta que son patosos que las alas incluso no tienen manera de moverlas pájaros que para empezar a volar les cuesta muchísimo por el peso y la envergadura ¿no? y los asemeja un poco al, a los poetas que de alguna manera eh, puedes estar en una sociedad en la que te puedes encontrar tan patoso y tan ajeno a lo que estás viendo que no haces más que sufrir y ser un payaso dentro de la sociedad Me encanta que hayas elegido ese poema también es muy representativo de Baudelaire Pues vamos a escucharlo Vamos allá Albatros Este es el anuncio del poema de Baudelaire Y comienza así A menudo para divertirse ...suelen los marineros dar caza a los albatros... ...vastos pájaros de los mares... ...que siguen, indolentes compañeros de viaje... ...al barco que se desliza... ...sobre los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas de cubierta... ...y estos reyes del azul... ...torpes y avergonzados... ...dejan que sus grandes alas blancas... ...se arrastren penosamente... ...al igual que remos a su lado. Este viajero alado... Qué torpe y qué débil. Él, otrora bello, qué feo y qué grotesco. Aquel quema su pico con una pipa, otro imita, cojeando, al inválido que una vez voló. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes, que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero. Exiliado sobre el suelo en medio de las burlas, sus alas de gigante, le impiden ya marchar. Pues este es Charles Baudelaire, simbolista, perteneció a la corriente del simbolismo, con su poema, con su verso, con su verbo, pretendió romper y lo hizo con las anteriores corrientes artísticas y criticó las consecuencias del progreso industrial. Antonio, gracias por acercarnos con tu voz, Hello. la fuerza de la obra poética de Charles Baudelaire. Y quiero cerrar este Rincón de la Cultura con algo que acaba de salir bueno, este año, 2021, y es eh, gracias a la unidad de muchos artistas españoles de gran renombre, se han unido para regalarnos una auténtica joya. ¿Te gusta el himno de la alegría? Mm, claro. Pues lo han interpretado y lo han hecho de forma magnífica, ...para pues, eh, también inyectarnos eh, esa vacuna de la, de la esperanza que necesitamos. Sí, yo creo que con el tiempo... ...primero tuvimos el resistiré ¿Mm? para decir, venga, vamos allá, vamos allá... ...y ahora que podemos ver una lucecita ahí más adelante... El himno de la alegría, que yo creo que también podemos cantarlo en el momento en que nos pongan la vacuna, o que por lo menos a este 70% de la población nos pongan la vacuna. Por cierto que el lunes en IFA quizá comiencen ya las, las vacunaciones, además de estar esperando que nos llamen del Toscar para que lo que estamos entre 60 y 69 que nos pongan también la vacuna. Pues una auténtica alegría. Antonio, con eso nos despedimos. Venga. Je ja, hermano, la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando 1.4 Teleelch Radio Marca ¿Qué haces cuando alguien te gusta? A. Sales corriendo. B.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 en cualquier momento del día, Darbe Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Darbe Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarbe Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 Se educó en los movimientos estudiantiles, sindicalistas y salió una joven comprometida con la lucha por las libertades y la causa, sobre todo, feminista. Gracias a la fuerza de sus letras sigue viviendo de su música porque arrastra seguidores lo que le permite seguir creando nuevos temas. Hoy, precisamente, en unos segundos, estrena el tercer sencillo de su nuevo disco que saldrá este año, Incendio. Desde hoy en las plataformas se puede escuchar solo para ti, un canto al coraje y a la amistad. Y hoy podemos hablar con ella, con la otra. Isa, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Nosotros también. Eh, nos gustaría, antes que nada, ¿qué deben saber tus seguidores de ti aquí en Elche? Pues, pues, deben saber que este disco, bueno, que este disco ya llega el 14 de mayo eh, deben saber que el 4 de junio estaré tocando en Valencia, aunque espero más adelante poder tener fechas en junio y, y bueno este disco lo que tiene como novedad respecto a los anteriores eh, esa canción que has puesto es, es de la maqueta, que es de hace 10 años me veo hasta, hasta voz de, de más peque, ¿sabes? Sí. y, y en, esa, o sea, en este disco pues eso, creo que Va a seguir habiendo lo que venía habiendo en los anteriores, que es um, pues, eh, una parte como activista, una parte poética, que, que creo que es lo que siempre como que ha definido el proyecto de la otra… ...y este es el primer disco Incendio... ...en el que yo me siento música como tal... ...entonces este es como la novedad... ...creo que va a haber un sonido bastante nuevo... ...y muy enriquecido... ...porque este disco... ...pues se ha trabajado... ...y se ha, se ha producido y se ha grabado... ...como con más gente... ...ahora digamos que hay una, baña, una banda que me acompaña... ...que, que son... ...pues que, que forman parte del proyecto también... ...y tienen un sonido propio... Eh, y esto se va a notar, ¿no? Como que creo que han, han coloreado un montón las canciones y ha quedado muy bonito y hay una mezcla de sonidos que, que tienen... Pues a ver, siempre ha sido... O sea, yo creo que la canción de autor o autora no es, no es un género, sino que es como una forma de posicionarse como música, sobre todo y en ese sentido, en este disco, pues eh, a nivel de sonidos hay una mezcla de cosas que pueden ir desde... Lo que siempre también ha habido, que es una referencia a la, pues eso, a la canción de autora, a lo que es la tradición de la canción protesta, y va a empezar a haber también sonidos más eh, latinoamericanos, que bueno, en el anterior había un poco también, eh, y también una cosa que ya empieza a pasar por el hip-hop, estos años se está escuchando, yo qué sé, pues eso, mucho rap, mucho R&B neo-soul también, y digamos que eso va a haber algo, algo ahí, que lo recuerde, y también va a haber sonidos pues, un poco más pop. Entonces el disco a nivel de sonar va a tener eso, y también tiene una imagen, bueno, un concepto visual que antes no había, porque mi concepto visual antes eh, se basaba en no tener concepto visual, no como en la pura naturalidad. Y, y ahora pues he tenido la oportunidad eh, de trabajar en eso más y explorar como las posibilidades creativas de tener como un concepto visual eh, pues más como bueno más trabajado que lo he hecho junto a Julia que se llama Holly Pussy, ella ha hecho la dirección de arte y en general de los videoclips, del disco tal y el diseño Y lo que aporta también es como... Bueno, es una imagen muy hortera, ¿no? Y a mí eso me encanta porque Ay, me hace gracia. Es que me has asustado, porque... me has asustado. Pensaba que cuando estabas hablando de un concepto visual íbamos a ver a una otra más sofisticada. Pero eso de hortera me gusta. Creo que eres provocadora, ¿no? Siempre lo has sido. <risa> sí, de alguna manera sí. Creo que hay gente bastante más provocadora y punky que yo. Pero bueno, eh, al final intento ser... bueno Creo que soy crítica con algunas cosas y, y eso junto con las ganas de echarse unas risas a veces genera un, un efecto un poco provocador. Pero bueno, a mí también lo que me gusta, como te decía, de, lo, de Lortera es que para mí tiene un, eso, un punto como irónico que forma mucha parte de, de mi proyecto y de, y de mí también y otra parte muy tierna también. Y yo creo que eso va a estar bastante en este disco, como que es un disco en el que Creo que hay bastante ternura tanto en, en cómo me dirijo hacia el mundo como en la mirada hacia mí misma. Y esto es como una columna vertebral en, en las canciones que se vienen, yo creo. ¿Ese sonido nuevo lo has encontrado en esos conciertos que hace pocos años ofreciste por Argentina, Chile, por esos países sudamericanos? ¿Allí qué encontraste? Lo mismo que en España, los mismos seguidores eh, tienen, eh, se identifican con tus letras de igual forma que los jóvenes españoles. Pues ahí pasa una cosa muy loca, o sea, pasa una cosa muy loca cada vez que voy, que es que o sea, allí sobre todo se, se acercan mucho a mi proyecto mujeres feministas, o sea, aquí también, pero allí todavía más. Y, y es, ha sido como una sorpresa muy fascinante el ir por allí, que además han sido giras largas siempre con muchos conciertos en parte por una decisión de, ya que me voy al otro lado del mundo, pues estoy un rato, pero también como por una cuestión de, pues eso, de precariedad y de que hacía falta hacer muchos conciertos para poder eh, pagar esas giras, ¿no? Y siempre lo he hecho quedándome en casa de gente, ¿no? Como que siempre ha habido eh, gente que, que me ha ayudado, como que han sido viajes de tejer redes, como de, de poner en mis redes anuncios de voy a este sitio, alguien me puede ayudar, y siempre como que aparecía gente y así es como eh, pues he ido... Eh, viajando por muchos sitios, como cayendo en casa de gente, y como te decía, muchas mujeres feministas, que para mi sorpresa, pues a pesar de tener un recorrido de vida muy diferente, de vivir en otro continente, no, teníamos como cosas en común, eh, sobre todo a nivel de procesos de cuestionamiento parecidos, como procesos de crecimiento personal y de crecimiento político también parecidos, y eso a mí me ha parecido como muy loco y, y muy bonito y, y es lo que hace que allí se hayan identificado como con, con mi música pues mucha gente y a la vez que eso pasa pues obviamente es un contexto súper diferente en el que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención pues es que los niveles de violencia económica y violencia política que hay allí pues, pues son bastante como otro nivel a lo que yo he visto aquí de este lado, ¿no? Eh, por eso quizá eh, nunca cantas sola, que es eh, ese nuevo sonido que se va a ver en ese nuevo disco que va a salir en mayo. Como dices, Solo para ti es el tercer sencillo que se estrena hoy, que todavía no puedo abrirlo. Todavía no. Todavía, no. todavía, yo ah. al menos no. No sé si algún oyente po podrá. Yo de momento no. Pero sí que podemos escuchar un poco ese nuevo sonido con esa canción que sacaste en febrero. El de no canta sola. Nunca canta sola, sí. Sola. Nunca canto sola. Nunca canto sola. Ya. Traigo resonándome en la voz el eco de canciones de otras, de risas de otras. Tengo en las manos la fuerza de fronteras rotas y vueltas raíces que son como el mar, curando cicatrices que son como la luz de luna y el olor a verano oh, oh, en las higueras. Es que nunca... Qué voz tienes, Isa, qué voz tan Ay, suave y gracias. cómo llega, <risa> pero esa voz y ese, esa poesía. Y con ese sonido, con tu creación, ¿has podido cambiar algo? Porque tú cantas para cambiar el mundo. Pues sí, yo... yo hay una parte de lo que hago que, que sí que tiene esa... Pues eso, o sea, está atravesado por la política. Cuando yo empecé era incluso como... La música era un medio para eso y luego la música ha cobrado sentido por sí misma. Pero bueno, a mí la, la política es importante porque bueno, creo, que hay, creo que hay como una serie de fuerzas bastante destructivas operando sobre el mundo ¿no? y sobre la realidad. Y la política a mí me ayuda a, a de alguna manera a sustraerme a eso, a esas inercias, cuando, cuando se puede. Hay veces que no, que no se puede, pero en la medida en la que es posible sustraerse, a mí la política me ayuda. Me ayuda a ser más consciente de lo que me pasa y de lo que pasa. Y, bueno, eso yo creo que está reflejado en mi manera de escribir y, y en mi música. Y, y otra de las cosas que para mí ha sido muy loca también en, en giras, en muchos sitios, pero como que en donde más me ha saltado a la cara ha sido en Latinoamérica, pues, yo que sé, muchas mujeres que vienen y que me dan las gracias, mm, o sea, como como gente a la que las canciones sí que le han cambiado algo. Pero al margen de las canciones, como que me parece incuestionable que las palabras tienen mucho poder, ¿no? O sea, creo que podemos uh -huh. ver que en la mayor parte de disputas políticas, eh, digamos que la, una parte de la batalla se da disputando el sentido de las palabras. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con la campaña que está haciendo el PP con esto de libertad o comunismo, uh -huh. pues yo creo que es urgente eh, disputar el sentido de la palabra libertad y que precisamente... Creo que es una reflexión que atraviesa bastante mi música y mis canciones, esta idea de que la libertad no es algo individual, sino que la libertad es algo colectivo porque no vivimos solas, ¿no? vivimos con otras. Eh, pues Te puedo dar el típico argumento de, ¿en ¿el ser humano es un animal social? Pues, pues sí. Y esta idea de que la libertad es algo así como no depender de nada ni de nadie y no dejar que nada te afecte y, y ser totalmente autónoma del mundo y de los demás, creo que destruye a las personas y destruye a las sociedades. Y yo intento en mis canciones, y por ejemplo, Nunca Canto Sola está bastante presente esta reflexión sobre la libertad como algo común. Nunca Canto Sola. Eh, las colaboraciones también han sido muy importantes en tu carrera musical. Eh, tienes muchas, por lo que veo. Eh, he podido estudiar tu trayectoria y ¿van a seguir, van a seguir esas colaboraciones con otras no. cantantes? Pues sí, a mí me gusta colaborar porque es como una forma muy bonita de compartir y de, bueno, de eso, de tejer redes, de, de impregnarte también de la forma de hacer música de otras y de otros. Y sí, en este disco se vienen algunas colaboraciones. Eh, todavía no puedo desvelarlas todas, mm. pero bueno, en el single que ha salido hoy es con dos amigas cantautoras muy talentosas también, que son María Ruiz y Eva Sierra. También nos acompaña ahí a la Percu Pablo Levin a... Pablo Levin que es batería también en la banda y, y esas son las colabos de por ahora pero en el disco vienen más que iré desvelando. La otra ha permitido a un hombre entrar en su banda. Sí sí ahora en la banda no uno sino dos ah, y eso sí ha cambiado. Pues, bueno tuve un o sea la, la primera etapa de la banda fue una banda de mujeres. Y bueno, por cosas de la vida al final eh, hubo gente que salió, gente que entró y, y ahora mismo pues, es una banda mixta en la que hay, pues, somos eh, Paula Canovos, Canovas al bajo, Elena Cortés a las teclas, eh, Pablo Levin a la batería y Iker García a la guitarra. Esto, y... esto, ¿Esto pone de manifiesto lo difícil que es formar una banda solo de mujeres? ¿No hay mujeres en instrumentistas? Bueno, yo creo que cada vez hay más. O sea... Es difícil según lo que quieras priorizar, ¿no? Eh, yo creo que en general es difícil formar una banda de gente que tenga afinidad musical y que tenga cierta afinidad humana también, porque al final en las bandas se convive muchísimo. Mucha gente dice que es como el típico matrimonio a cinco, ¿no? Uh -huh. Y hay una parte de eso que es totalmente cierta. Entonces, partiendo de que es difícil formar una banda en la que tenga realmente afinidad musical, y además yo también mi deseo es funcionar como... ...pues de una manera en la que la gente esté implicada... ...y como que sea un poco suyo también el proyecto... ...y para eso es que hace falta tener afinidad musical... ...porque si no tienes gente pues obedeciendo... ...y haciendo cosas que a lo mejor no es lo que musicalmente... ...le apetece hacer... ...y, y en ese sentido... ...solamente formar una banda ya es bastante difícil... ...entonces si además pues pones el criterio de que sean... ...mujeres pues es más difícil... ...creo que afortunadamente... Eh, ...cada vez hay más... Eh, ...mujeres obteniendo reconocimiento... ...y teniendo visibilidad... ...pero es cierto que, que es un problema... ...o sea, como que... Eh, ...siempre ha habido mujeres haciendo cosas... ...pero el problema es que no se las reconoce... ...que tienen como a veces más obstáculos... Sí. ...y yo creo que eso está en un proceso de cambio... ...pero, pero sí, es sí. más habitual... ...que haya bandas de hombres que haya grupos de hombres y que haya hombres recibiendo reconocimiento en la música y en otros espacios también. Pero ahí está la otra, para ser un referente de las jóvenes y que sigan tu, tu camino. Isa, antes de tu entrevista hemos dado a conocer ese himno de la alegría que se ha interpretado por numerosos artistas españoles en el que aparecen también en el videoclip eh, grandes deportistas y todo por la causa de la música, que se ha visto afectada. Es una de las grandes damnificadas de esta pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia? Pues, bueno, bastante, o sea, en lo profesional, pues bastante mal, porque está todo, o sea, yo en el último año he hecho seis conciertos, y, y tanto yo como la gente de mi banda vivimos de los conciertos, ¿sabes? Entonces, es un problema porque ya el ámbito de los espectáculos es un ámbito laboral bastante precarizado, poco regulado, ¿no? Como que en todos los oficios la gente tiene convenios colectivos, tiene paro, tiene cosas, y eso hay mucha gente que se dedica a la música o a los espectáculos que por una cuestión legal no tenemos acceso a esos derechos. Entonces creo que hay mucha batalla que dar por ahí, pero el problema de la pandemia es que, claro, pues si si estábamos ya en ese punto, pues ahora ha sido como una vuelta atrás gigante, aparte de que es que no podemos hacer, todavía está complicado hacer conciertos, entonces yo animo a la gente a, a que apoye la música, a que apoye especialmente la música independiente, eh, que es aquella que precisamente tiene como menos apoyos, así como de, yo qué sé, de fuerzas económicas gordas por detrás, y, y bueno, los conciertos que está habiendo, en general respetan escrupulosamente las medidas, Y, y bueno, cuando yo voy a conciertos me doy cuenta de que a todo el mundo nos viene como agua de mayo porque me gusta una cita que escuché el otro día que, que por lo visto es de Sartre que dice que la cultura eh, es lo que nos permite escapar de nuestro destino y creo que hoy en día está como muy, muy actual, ¿no? Y creo que los conciertos están teniendo ese cariz cada vez más mágico, pues porque nos hace mucha falta. Desde luego doy fe de ello, he estado un año dando, un día tras otro, toda esta pesadilla que ha sido el COVID y que sigue, porque tenemos ahí esa cuarta ola que de momento en Elche está contenida, aquí vamos bien, pero la cultura ha sido, vamos, la ventana de la evasión. Sin música, sin cultura, difícilmente podríamos haber llevado. Esta, esta pesadilla sí, Isa eh, Te lo digo porque eh, A pesar de la pandemia El 4 de junio, lo has dicho En Valencia vienes a actuar a la Casa del Mar También actúas el 29 es. de mayo en Madrid Y el 27 en Barcelona ¿Conoces Elche? Sí, he estado, he estado Un par de veces en Elche ¿Eso significa que podrías Venir a, a, a tocar en Elche? ¿Podrías eh, pues venir ojalá. Con tu música independiente? Yo espero que sí. Por ahora las giras que hay son, o sea, las fechas que hay son las que has dicho, pero el plan es que sean solo las primeras de unas cuantas. Lo que sí digo es que a la gente de Elche que me quiera ver en formato de banda, pues sí que os animo a que vayáis a Valencia. Porque eh, seguramente cuando vaya a Elche eh, Bueno, ya veremos Tal vez pueda ser con banda Pero tal vez sea en acústico Que son como dos formatos diferentes Y, y yo os animo a que, a que quien quiera Pues se pase por Valencia para, para ver la presentación del disco con banda Espero, en cualquier caso Ir a más tardar en otoño a Elche Espero Pues ese es un ejemplo de que eh, La canción de autor eh, Puedes vivir de ello A pesar también de la pandemia Hay canciones como Contigo ...que te ha sorprendido el éxito? Pues sí, a mí, el, a mí el éxito en general me sorprendió... ...me ha sorprendido porque yo no... ...mi proyecto no era dedicarme profesionalmente a la música... ...sino que bueno, como te decía... ...era una forma de activismo en sus comienzos... ...y me encontré con una repercusión como muy grande... ...y, y bueno, pues decidí, decidí... ...ya que vi que podía no como trabajar para permanecer su vida en este tren maravilloso que es poder vivir de la música y me siento muy afortunada por eso Pues Isa que te vaya bonito es una canción <ríe> que, me, que me encanta y con, ello, y con ello esa interpretación de La Grancha de la Vargas eh, despedimos a Isa, a la otra pronto te un placer. Un placer, un abrazo Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ahora sí existo Que conozcas gente igual de buena Que te den lo que no pude darte Porque no quiero dártelo todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, me perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, ah, yo no sé cómo voy a pagar. Ojalá, que mi amor, no te duela. Y te acuerdes de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas. Que la vida nos vista de suerte. Yo no creo que tu ausencia me mate. Aunque no tenga el pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber desde dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste encendidas tal vez yo quiera aprender y no apagar Ojalá que me vaya muy bonito. Ciento uno punto cuatro, Teleelch Radio Marca.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 La, la, la. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera Sel, abierto todos los días del año. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en el Chito Revieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 24 minutos de la mañana y tenemos ya a nuestras compañías de los servicios informativos. Hoy vienen dos. No sé si hay alguna sorpresa. Marga García. Buenos días, Ros. Buenos días. Ana López también ha, ha venido contigo. Ana, buenos días. Muy buenos días. <risa> Para que no se... Ya que Ana viene a Laguna, pues que también esté en nuestra ronda de la mañana. Y me parece muy bien, me da alegría, ¿eh? sí. porque son mujeres claro, las que, que están sí. haciendo la información en sí. el día a día. Acabo de entrevistar a la cantautora, la otra, Isa, porque presenta hoy Nuevo Sencillo. Y en este programa de La Glorita, que comenzó a las 9 de la mañana, hemos dicho una importante noticia. Y es que Chimo Puig se ha aventurado a decir que IFA abre el lunes. Sí. Pero, ¿cómo abre? ¿A medio gas? ¿Con, su, ¿Con dosis o sin dosis suficientes, Marga? ¿Qué se bueno, sabe de eso? Bueno, pues sí, la Generalitat eh, bueno, anunció ayer esa, ese inicio de la vacunación masiva, no solo en IFA, sino otros, en otros tres centros de la comunidad valenciana, siempre a expensas también de las dosis. ...que puedan enviar, pero bueno, la intención es de, por lo menos aquí en Elche... ...de suministrar 20.000 a la semana y medio millón en toda la Comunidad Valenciana. También es eso, siempre depende de las dosis que envíen las farmacéuticas. Pues ya sabemos dónde estará el lunes a primera hora Ana López, estará en IFA... ...en la Institución Federal de Alicantina para recoger eh, lo que pueda producirse... ...ya veremos si hay vacunas o, o no... Eh, la cuestión es, eh, Marga, algo importante. Es viernes, yo he, he empezado este programa diciendo que seguimos, que vamos a terminar la semana con muy buenas noticias y es que la incidencia sigue siendo baja. ¿Es cierto? Ahora con la actualización de los datos... Todavía noticia, no tenemos esa última actualización, pero bueno, recordar que la, esa tasa de incidencia estaba en 24 por cada 100.000 habitantes y el número de ingresados continúa en 7, Tres de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Esperemos que a lo largo de la mañana podamos conocer esa última actualización uh -huh. de los datos del COVID. Y por lo que hemos seguido, no ha habido ningún fallecido. No, no ha habido ningún fallecido en los últimos días. Una muy buena noticia. Eh, terminamos la semana con una buena noticia y hay emergencias. Hay muchos frentes abiertos. Está el trasvase del agua y está el calzado. Ayer hubo cumbre zapatera. Es un día histórico Y el alcalde al menos dio una buena noticia, de dos que se esperaban una. Y es que Nadia Calviño ha dicho que sí, que a los gobiernos autonómicos pueden meter al sector del calzado en el reparto en de las ayudas. ayudas europeas. Pero ¿qué pasa con los aranceles de Estados Unidos? Eso no depende de España, sino sí. de Europa. En esa reunión donde participaron 17 municipios de cinco comunidades autónomas, bueno, pues firmaron esa declaración institucional, bueno, para solicitar al gobierno de España y también a la Unión Europea, bueno, pues que eviten ese intento de Estados Unidos de, bueno, de, de esos aranceles a la exportación del 35%, al menos, bueno, pues hay un frente común entre todas esas ciudades zapateras, bueno, pues por lo menos para, bueno, para pedir esas ayudas y que Y que bueno, que esos aranceles pues no, no se lleven a cabo. Claro, es positiva. Entonces, la foto que pudimos eh, ver y que se realizó Baix. en la Plaza de Baix, porque hay unidad, hay unidad frente a lo del de sector, las reivindicaciones del sector del calzado y sus componentes. Pero, Pero bueno, no solo estuvieron los municipios tabateros, también claro. estuvo la patronal, claro. eh, FICE, ABECAL y también a X señalaron que bueno que un 30% de las empresas ya han empezado a notar los efectos de ese anuncio de Estados Unidos con la paraliz paralización de los pedidos. De momento que... es paralización, espero que no se convierta en anulación. Pero también hay hoy mismo otra foto, no en Elche, en Alicante y es con esa, esa mesa provincial del agua donde estará El alcalde de Elche, que bueno, luego ahí nos ha convocado para hablar uh -huh. y, bueno, pues esas conclusiones que se han podido llevar a cabo en esa reunión. ¿Y quién de las dos estuvo ayer en el Centro Cultural de las Clarisas? Estuve Marga, yo... estuviste tú. Sí. Pues, ¿para qué vino Martínez Dalmao ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué, qué dijo el consejero de vivienda en Elche? Bueno. ¿Y, eh... y, ¿Y por qué el Centro de las Clarisas? Bueno, pues era para presentar una iniciativa, dicen que es pionera en la Comunidad Valenciana, de un eh, registro de empresas rehabilitadoras. ¿De ¿Rehabilitadoras de qué? ¿De edificios? De edificios, eso bueno, es. Bueno, es importante. Un, un registro. registro. Y bueno, el alcalde señaló que ahora, bueno, con esos fondos de recuperación, bueno, pues la rehabilitación de edificios, bueno, pues es algo importante. Y bueno, pues eh, señaló que esta herramienta, pues es muy destacada, bueno, para avanzar en esa, bueno, esa rehabilitación de edificios. Y eligieron el centro de las colistas porque quizá la próxima rehabilitación de edificios sea ese monumento. Eso ya, no, no, Eso se ya es. Se lo preguntaremos al alcalde en Eso la reunión no que vamos sé. a tener. Bien, y también tenemos otro episodio que no lo dimos ayer, pero que hoy lo abordaremos cuando termine contigo, en la ronda de noticias, Marga, y es esa plaga de medusas. Eh, Ana, tú estuviste en Arenales, ¿qué viste allí? Pues yo estuve en Arenales y efectivamente vimos a dos bañistas, eh, muy atípico para el día que hacía y para la Espera temperatura. Espera un momento, que creo que era, este es tu micrófono. ¿Qué viste en Arenales? Vale, pues vimos a dos bañistas, eh, una imagen muy atípica para el día que hacía. Y efectivamente nos comentaron que habían visto varias medusas, entre ellas la veleya, que es blanca pero que es inofensiva, y la clavel, que son estas moradas un poquito más, más gorditas y sí que son venenosas. Y efectivamente estaba la orilla llena de estas medusas, pero bueno, también tenemos que decir que los trabajos de recogida ya han comenzado y que desde el ayuntamiento nos afirmaron que no había peligro ni para los vecinos ni para los viandantes que deseaban pasear por las playas. Pues en unos minutos tendremos al responsable del Instituto de Ecología Litoral, queremos hablar con él para ver, ya que las plagas de medusa, dice Sana, que son inofensivas, que se han retirado y que parece que eso es un fenómeno natural, para ver qué le está sucediendo al mar Mediterráneo, si realmente es un fenómeno natural y que las vamos a tener de vez en cuando, cuando sople el viento de Levante, el temporal de Levante. Pues Marga, Ana, muchas gracias. Ya sé qué previsión tenéis para este viernes. La Junta de Gobierno Local, eso es un clásico de cada viernes. Y además la Mesa Provincial del Agua. Eso sí. también es una emergencia que hay que responder porque el, está, en juego, está en juego el sector económico de la agricultura. Muchas gracias, Ana López. Marga, a la una volvemos a escucharos. A la una volvemos para contar bueno, pues toda la información de este viernes 16 de abril y, por supuesto, en nuestra página web, actualizando bueno, pues esos datos del eh, covid eh, y bueno, también, por supuesto, en el telenit esta noche, todas las imágenes de la jornada. Por eso no me pierdo nunca la una, siempre os sintonizo, porque es muy importante saber si esa tasa de incidencia sigue siendo de las más bajas del país, porque el Che hemos tenido la más alta y ahora estamos ya, en la, la más, más baja. Bien. De lo peor hemos pasado a lo, a lo mejor. No sé por qué. <risa> Pero bueno, no se sabe? Son esas hay medidas tantas cosas, no sabemos por qué. Hay tantas cosas del COVID que no se saben, que poco a poco averiguaremos el por qué. Gracias. Nosotros hasta ahora, luego, Rosa. Hasta luego. Nosotros ahora vamos a continuar y lo hacemos con la Crónica Deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol juega el próximo domingo la primera de las ocho finales que le restan en las próximas cinco semanas por conseguir la permanencia en primera división. Un partido contra Osasuna en el que Fran Escribá tendrá las bajas de Guido Carrillo las próximas dos semanas por lesión y de Fidel por sanción. En principio Peremilla seguirá en el once titular junto a Lucas Boyer, Seguiría con el 4-4-2 y la duda es saber quién sustituirá al sancionado Fidel. Josan y Rigoni se disputan esa plaza en la banda izquierda. Lo cierto es que el equipo pone el foco solo en Osasuna, aunque tres días después el Valladolid visitará el Martínez Valero y es la auténtica referencia por la permanencia, los hombres de Escriba solo piensan en ganar a Osasuna, como en el caso de Pere Milla, el héroe del ascenso, que también estaría encantado de conseguir el gol de la permanencia, como el cuando consiguió el gol del ascenso en Girona, pero sobre todo de lo que no tiene dudas es de que se va a terminar consiguiendo la permanencia Peremilla. <risa> Espero que haya permanencia porque la va a haber va a haber permanencia segurísimo pero bueno, si marca otro tampoco pasa nada ¿eh? aquí lo importante es, es el Elche y que estemos en primera Pero bueno, yo anímicamente veo al equipo fantásticamente, la verdad. Así que es, es un palo duro en, en Huesca, pero bueno, sabemos qué puede pasar esto del esto es fútbol. Ojalá el partido de Sasuna hubiera sido antes. y hubiéramos jugado el miércoles, por ejemplo, para, para jugar antes y sacarte ese mal, mal sabor de boca. Pero bueno, eh, ahora vamos ahí a a Pamplona a, a ganar, a, a sumar más tres. Y bueno, eh, pase lo que pase, el, el miércoles tenemos otro partido. Así que bueno, ahora centraos en, en Pamplona. Es que Peremilla afirmaba que dependen de ellos mismos y que en, al principio de la Liga hubiesen firmado esta situación de estar a un punto de la permanencia. Todavía quedan ocho partidos, pero ahora mismo toda la atención puesta está en Osasuna de Pamplona, que en caso de vencer al Elche tendría ya la permanencia virtual en el bolsillo. El encuentro el domingo a las dos, a la una y media, lo contamos en directo desde aquí, con todo el equipo de marcador en Teleelch, Radio Marca. Hasta luego. Y acabamos la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, ayer tuvimos en pleno mes de abril un día invernal, temperaturas bajas durante las horas centrales del día alcanzaban tan solo los 12 grados, precipitaciones débiles pero persistentes durante buena parte de la segunda mitad del día, se recogían cantidades en buena parte del territorio en torno a los 8-12 litros metro cuadrado. Durante esta madrugada algún intervalo puntual de nubosidad y es que la perturbación ya se adentra por el Mediterráneo hacia el este. Para esta vamos a tener cielos prácticamente despejados a primera hora de la mañana una temperatura baja en torno a los 10 grados aquí en la estación meteorológica de la Elche el viento conforme vaya avanzando la mañana de noroeste flojo y por la tarde el viento ya va a girar puntualmente moderado de componente este la nubosidad irá en aumento en el último tramo de la tarde y es que llegará una vaguada de aire frío en altura, otro descuelgue de, de aire frío en altura que nos va a dejar nubosidad convectiva nubes de tormenta que van a crecer en puntos del interior norte de la provincia de Alicante, en zonas de montaña y que a medida que avanza la tarde llegarán hasta el litoral con algunos chaparrones muy localizados que incluso podrían ir acompañados de aparato eléctrico. Hoy las temperaturas se recuperarán un poco aquí en la ciudad esperamos una máxima muy próxima a los 17 grados en buena parte del territorio, no Vamos a superar los 17-18 grados. Durante el fin de semana, relativa estabilidad atmosférica, aunque para mañana sábado todavía estaremos bajo el dominio del ramal descendente de la vaguada de aire frío en altura, el menos activo, eh, paso de intervalos de nubosidad, de viento puntualmente moderado de componente noroeste se podría escapar alguna gota es poco probable temperaturas máximas en torno a los 16 grados para el domingo con el avance de las altas presiones mayor estabilidad atmosférica con ambiente soleado aunque seguiremos viendo algunas nubes temperaturas al alza en torno a los 19 grados y la semana que viene por un lado se recuperan algo las temperaturas por encima de los 20 grados pero tendremos nuevos descuelgues de aire frío en altura que nos van a dejar inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo a partir del martes. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 36 minutos de la mañana y ya encaramos la recta final del programa La Glorieta aquí en el 101.4 de Tililch, Radio Marca. Durante todo este mes de abril y por el temporal de Levante hemos visto cientos o miles de medusas en la playa de Arenales y en otros puntos también de nuestro litoral. Una auténtica plaga que nos plantea algunos interrogantes sobre lo que está ocurriendo al Mediterráneo. Y para obtener respuestas hemos contactado con el Instituto de Ecología Litoral, ubicado en el Campello, y que lleva más de 30 años trabajando por la conservación del medio ambiente, en particular del medio litoral y el mundo marino. Hablamos con su director, Gabriel Soler. Muy buenos días, Gabriel. Hola, buenos días. ¿Qué está ocurriendo con las medusas? ¿Es un fenómeno natural que un temporal de levante arrastre miles de medusas a las playas? Bueno, lo podemos considerar como algo, como comentas, natural. Es decir, en esta época del año, lo que sea la, la primavera que empieza, en el mar se suceden determinadas circunstancias que favorecen que haya un crecimiento importante de las poblaciones de medusas. De tal forma que si a ese crecimiento tan enorme que, al que hemos asistido se le combina unas condiciones meteorológicas que son favorables, es decir, vientos fundamentalmente de componente este, de levante, que, que las atraen hacia las costas, pues el resultado es el que hemos observado durante estos últimos días de, de observar por pues, grandes bancos de medusas que han llegado a, a las playas de la provincia de Alicante. Qué sabias la naturaleza, lo que los depredadores no pueden terminar con las plagas de medusas termina el tiempo. Eh, eh, lo necesitaba el, el mar Mediterráneo porque ha dicho que determinadas circunstancias ha hecho que proliferen este banco de medusas. Las únicas, Exacto, circun... las sí, únicas sí, circunstancias que uno puede pensar es que no hay depredador de las medusas y por eso proliferan. Bueno, principalmente es que en esta época del año hay una resuspensión de sedimentos en, en la columna de agua. Estos sedimentos que estaban depositados en el fondo del mar, por efecto de estos temporales, de estos movimientos de, de, de vientos, se resuspenden en lo que es la columna de agua. ¿Qué pasa? Que estos sedimentos son los nutrientes o la comida del plancton Entonces, el plancton prolifera en gran cantidad y ese plancton es, a su vez, la comida de las medusas. Por lo tanto, hablaríamos eh, fundamentalmente de que eh, aprovechan un recurso eh, trófico que está a su disposición y por eso se reproducen con tanta eficacia. No tanto por la ausencia de depredadores que, sí, que siguen habiendo, pero claro, pueden eh, contener o controlar eh, esa proliferación tan, tan elevada, precisamente porque estas medusas tienen mucha comida disponible a su disposición y entonces proliferan, como ya digo, de una manera pues muy, muy exagerada. ¿Y para qué sirven las medusas en el mar? Porque a, los, a nosotros los bañistas no nos sirven absolutamente para nada y además las tememos, pero ¿para qué sirven? ¿Para el bueno. equilibrio marino para qué? Bueno, vamos a ver, eh, no podemos hablar de, de que un organismo que vive en su medio natural tenga una, una función de servidumbre para nosotros, es decir, las medusas son seres animales que pueblan los océanos y los mares de, de todo el mundo, son cosmopolitas, y dentro de las complicadas cadenas tróficas que existen en el, en el océano, pues cumplen un papel fundamental porque, como eh, hemos comentado... Eh, controlan las cantidades de plancton pero a su vez también son fuente de alimento para otro tipo de organismos superiores. Por lo tanto, es un eslabón más de la cadena alimenticia y, por lo tanto, pues eh, tenemos que observarlas y considerarlas de esa forma. No tanto como las molestias que nos producen cuando llegan en gran cantidad a las playas, que, bueno, es algo, es algo que se puede, se puede tolerar y simplemente es es sufrir un pequeño contratiempo de no poder bañarte un día en la playa, nada más. ¿Y esto que ha sucedido al haber arrastrado tantos bancos de medusas? Ustedes lo han tenido que estudiar, porque ¿qué han detectado? ¿Hay especies invasoras que no son propias del Mediterráneo o que por el cambio climático han venido del Atlántico a un mar donde no...? ¿no les corresponde? ¿Qué, ¿Qué tipo de medusas son las que han aparecido en la playa? ¿Y para qué ha servido el instituto o si ha estado estudiando? Sí, sí, hemos estado observando este fenómeno. Han aparecido principalmente dos especies que son completamente medusas mediterráneas, que son autóctonas, o sea, no tienen, no son, tienen carácter invasor y exógeno. Ha aparecido una especie que se denomina de Leia de ley, que es de color azul intenso, ha eh, teñido de... ...de un tono azulado eh, o violáceo el mar... Eh, ...lo hemos podido ver en gran cantidad de imágenes y de fotografías... ...este es un organismo completamente inofensivo... No, la, ...su capacidad urticante es muy, muy, muy pequeña... ...y no afecta para nada al ser humano... ¿no? La, ...la piel del ser humano es capaz de contener... ...esa, esa capacidad urticante... ...por lo tanto, esta primera especie que, que te comento... ...Veleya, Beleya, Beleya ...pues no tiene más problema pues que, que hay que retirar... ...o esperar que se descomponga en las playas. Acompañada a esta especie ha aparecido otra... ...que también es típica del Mediterráneo... ...que es la medusa clavel, eh, Pelagia noctiluca... ...es una medusa de tono, tonos rojizos púrpuras e iridiscente... ...y esta sí que tiene una capacidad urticante importante... ...de hecho pues a lo largo del verano... El, ...el 70 o el 80% de las picaduras que se producen a los bañistas... ...suelen ser por este tipo de medusa... Eh, ...es una medusa que también ha aparecido en un gran cantidad... ...que es típica también de estos principios de primavera... ...y que una vez que llega a la arena pues tampoco debe ser manipulada sin guantes... ...porque esa capacidad urticante la conservan aunque el organismo esté muerto. ¿Eso significa que tendremos este verano pocos claveles?... Al contrario, según nuestras observaciones, pero ya te digo que se trata de observaciones eh, realizadas durante estos últimos años, nosotros desde el Instituto sí que hemos podido apreciar que en primaveras o principios de primavera con importantes bancos de medusas eh, pueden anunciar veranos también o principios del verano con, con importantes bancos de medusas. No siempre se tiene que dar a esta circunstancia, pero... Podría ser que este verano tuviéramos una actividad un poco más intensa que la que ha sucedido en veranos anteriores. Pero bueno, esto lo observaremos ya conforme vaya avanzando el tiempo. Sí, dejemos tiempo para el verano. Eh, eh, ha, ha dicho que son dos especies autóctonas y ¿ha aparecido algún que otro, otra medusa más peligrosa o no? O estamos de manera, eh, es que había sí, la, cara, sí, manera, la carabela, ¿no? Sí, sí. Es la que decían ustedes hace años que se cierran las playas cuando aparece ese tipo de medusas. Sí, sí, esto fue hace dos, tres años que aparecieron bastante cantidad. Este, en este, este año han aparecido, pero muy, muy dispersamente, muy puntualmente. Algún ejemplar hemos tenido noticias. ...de su aparición en las playas... ...pero realmente han sido anecdóticos... ...y no, no han tenido ninguna importancia... ...pero sí ha aparecido algún ejemplar... ...de carabela portuguesa... Eh, ...junto con estas otras eh, medusas. ¿Y, ¿Y cómo es la carabela portuguesa? Eh, tenemos que huir de ella, ¿no?... ...si la vemos en el mar. Lógicamente es, una, es un organismo... ...que sí que tiene también... ...como pelagia... ...tiene una capacidad urticante ...muy importante... ...más intensa todavía que la pelagia... ...y entonces sí que es recomendable que si nos estamos bañando... ...y observamos ese flotador grande, ya es una medusa grande... ...un flotador también de color azulado, pero mucho más grande... ...que el de la Belella, pues si lo observamos en las inmediaciones... ...lo lógico es con calma salir del agua para, para evitar ser picados... ...por esta medusa. ¿La calma es muy importante? ¿Es que las medusas reaccionan... ...cuando ven eh, que, que corremos o que chapoteamos? ...es que los, los, los tentáculos eh, se extienden con... ...de este tipo de medusas se extienden con bastante longitud... ...y entonces si perturbamos las condiciones eh, hidrodinámicas... ...pues podemos atraer esos tentáculos con lo cual... ...con lo cual lo, lo más eh, razonable es abandonar el agua, pero de una manera calmada. Sin, sin, o sea, sin chillar, sin alarmarse. No, no, eh, al ruido, al, al grito humano, las medusas no huyen, ¿no? No, son... no eso no, no, no <risa> tienen capacidad para detectar los sonidos, pero sí las vibraciones del agua del mar. Eh, Gabriel, ¿hay algo que has comentado? y ¿Se tienen que retirar todas estas plagas de medusa de las playas eh, eh, o no? ¿O se tienen que dejar descomponer? Porque has dicho, ¿o ¿se retiran o se dejan descomponer? pero esto es bueno, factible el, uh -huh. en la descomposición, porque sé que ustedes son muy dados a, a, a dejar el arribazón en las playas sí. y no se limpien. ¿También hay que dejar sí. las medusas pudriéndose en las playas? Vamos a ver, la medusa cuando se descompone realmente su, sus tejidos eh, celulares son, están compuestos fundamentalmente en una gran producción por agua, o sea que su descomposición o, sea, o su, su, su degradación por efecto de la desecación que produce la radiación ultravioleta, pues bueno, no produce ningún problema de, ni de olores ni de molestias. Lo que sí es cierto que que lo que he comentado, estas especies urticantes como pelagia, eh, si son manipuladas por, por usuarios de la playa o por, por gente que va a pasear y las toca, eh, pueden picar. Entonces, sí en este caso se recomienda que los servicios de limpieza, vayan retirando con cuidado estos, estos organismos. También es cierto que en buenas condiciones de insolación, con buen tiempo, eh, se, se destruyen naturalmente no en muchos días. Pero bueno, si la afluencia a las playas, y esto ocurre, por ejemplo, en una época de veraniega donde hay mucha gente en las playas, pues sí es interesante retirarlas. Ahora, en este caso que eh, estamos en un periodo de, de poco uso turístico de las playas, pues bueno se puede considerar dejar que la, que la actividad solar haga su trabajo. Y por último, la carabela portuguesa que ha aparecido, algunos ejemplares en este fenómeno que hemos tenido, ¿es una consecuencia de que algo está cambiando en el Mediterráneo? Sabemos que eh, el calor, la temperatura está aumentando por el cambio climático, pero ¿son consecuencias del cambio climático? ¿O qué consecuencias del cambio climático en el Mediterráneo estamos ya viendo? Bueno, eh, las consecuencias son, no, no el caso de la carabela portuguesa, porque es una medusa que está descrita eh, tradicionalmente como habitante del mar Mediterráneo, suele entrar por el estrecho de Gibraltar, porque las poblaciones más importantes eh, son atlánticas, pero bueno, por efecto de las corrientes y los vientos, eh, todos los años pues, entran por el estrecho de Gibraltar y entonces se van distribuyendo pues, por toda la cuenca mediterránea. Por lo tanto, en este caso, la presencia de carabelas no indicaría ninguna situación anómala. Lo que sí que es cierto que lo que estamos observando eh, con respecto al cambio climático en el mar mediterráneo y en los océanos en general, es una concentración cada vez mayor de dióxido de carbono que lo que produce es una acidificación ...de las aguas y esta acidificación eh, lo que está provocando es alteraciones en organismos... ...que dependen de, del nivel de ácido del agua para sintetizar sus conchas de carbonato cálcico... ...por lo tanto ahí tenemos un, un, un efecto claro del cambio climático en el mar Mediterráneo. También se están observando aumentos pequeños pero significativos del nivel del mar... Por lo tanto, en este sentido sí que la comunidad científica está, está completamente convencida que, que este cambio climático atmosférico también está afectando a los mares y océanos. Es que se lo pregunto porque el Partido Popular aquí en Elche ha pedido una comisión de expertos para evitar la regresión de las playas. No solo hemos tenido Banco de Medusa, sino que cada vez vemos que eh, la playa, la primera línea, se va acortando. ¿Esto está sucediendo en Elche? Esto está sucediendo no solo en Elche, está sucediendo eh, en general debido a que la frecuencia de los temporales de Levante son cada vez eh, mayores y con mayor intensidad y esta acción erosiva del mar eh, lo que produce es pérdida de sedimentos en la playa y por lo tanto se van estrechando estas playas. Es un fenómeno que se está estudiando a nivel del Mediterráneo entero, ¿no? o sea que no solo ocurre localmente yeah. en, la, en el municipio de Elche, sino que también está ocurriendo en otras partes del Mediterráneo. ¿Pero la solución son la construcción de diques, de diques como plantean algunos? Bueno, vamos a ver. Eh, esto hay que estudiarlo eh, muy en detalle, viendo también la orientación de la playa, las circunstancias hidrodinámicas, o sea, eh, la, la, la climatología, lo, lo, los puntos locales de climatología eh, específicos, ...es decir, esto hay que analizarlo de una manera muy, muy, muy detallada... ...y las soluciones son de muchos tipos... ...nosotros recomendamos eh, fundamentalmente una gestión adecuada de lo que comentabas al principio... ...de los arribazones de, de las praderas de Posidonia... ...porque estos arribazones lo que están eh, haciendo es una labor de conservación del sedimento... ...y de protección frente a los, a los temporales el tema de la, una, una de acciones más más drásticas como como la construcción de, de espigones o de barreras defensivas bueno eso se tiene que ver en cada caso pero primero deberíamos agotar las posibilidades de, de, de actuar de una manera menos invasiva. O sea, que hay que sensibilizar a la población de que las playas con lo que llamamos algas no es, tan, no es algo tan malo, sino que puede ser Exacto, al contrario para, para conservar esa arena que se está perdiendo. Exacto, y también, claro, claro, también, por ejemplo, zonas dunares, pues conservar las zonas dunares que están detrás de las playas también es, es importante porque estas zonas dunares luego proveen de sedimentos, van, van recuperando sedimentos hacia la playa. Por lo tanto, también conservar las zonas dunares eh, que están detrás de las playas pues es, es importante para su conservación. Pues muchísimas gracias por esta entrevista que también ha tenido su vertiente de educación medioambiental. Gracias por el trabajo que realizan desde el Instituto de Ecología Litoral. Pues nada, encantado de hablar con, con vosotros y, con, y estar al servicio de vuestros oyentes. Y nada, aquí estamos a vuestra disposición.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nos quedan cuatro minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros ya hemos terminado por hoy en este programa La Glorieta, que comenzó a las 9 de la mañana haciendo un recorrido por la historia de la acción sindical en Elche gracias a la entrevista con Justo Linde, quien el pasado 29 de marzo pues recibió un homenaje de despedida de sus compañeros del sindicato Comisiones Obreras Pensionistas también hemos continuado en el Rincón de la Cultura con Antonio Bazán y hemos abordado la poética de Charles Baudelaire y a las 10 de la mañana hemos entrevistado a Isa la cantautora madrileña la cantautora de música independiente la otra que acaba de lanzar el tercer sencillo de su nuevo disco que se presentará ...el próximo mes de mayo... ...tiene tres conciertos programados para este 2021... ...y ha dicho que conoce perfectamente Elche... ...y que quizá pronto la, tendré, la tendremos... ...sobre los escenarios ilicitanos... ...pues bien, con una de sus canciones... ...y bueno, ya hemos terminado de hablar con el responsable... ...del Instituto de Ecología Litoral por esa plaga de medusas... ...que están apareciendo debido al temporal de Levante en las playas del litoral alicantino. Pues bien, vamos a terminar con ese terce, tercer sencillo que acaba ya de estrenarse en las plataformas digitales de la otra. Nos quedamos con Solo para ti. Con esa canción ponemos el punto final, les deseamos que tengan un buen fin de semana y el programa Entre Amigos hoy tiene nueva voz, la de Daniel González. Toda en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda lo mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisan tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu bien de pequeña. Deja que te duela lo que tenga que doler, que eso que te inunda el pecho no se puede retener. No encierres la vida que corre por debajo de tu piel, deja que pase el invierno y mírate reverdece. El coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña pusiéndole plumas de viento a su sala, solo para ti. Si dices que no, te quiero si dices que sí, te quiero si vienes conmigo y te quiero si vuelves a ti. Te quiero que a ratos te olvides, te quiero que vuelvas a huir. Ya casi te veo ofreciéndote el hogar.